se trata fundamentalmente de una gigantesca construcción del siglo XX europeo y poco, y poco sustento histórico. No, no, no hay ningún sustento, cuando has dicho lo de los varios folios claro. eh, ha sido enormemente generoso claro. porque incluso aunque nos fuéramos algunos evangelios apócrifos y algunas historias, realmente lo que hay es pues directamente nada sí. lo que hay es una construcción basada a través de las obras bueno, hay varias obras, pero principalmente en el siglo XX a través de Enigma sagrado que empezó a desarrollar unas teorías y unas leyendas que ya existían y unas interpretaciones un poco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 y bueno pues muchos apóstoles eh, se, se, se muestran un poco pues eh, disconformes con este seguimiento porque parece que Jesús eh, pues volca sobre ella toda su atención hasta darse besos en la boca y todo sí eso. pero hay, hay de ahí viene la confusión y esas es son de las grandes confusiones enormemente manipuladas que desde luego el libro de Dambrón con su gigantesca venta ha convertido ya en una leyenda urbana indestructible como sí. como hablábamos el otro día de, del caso del preatesión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 Sí, que, que como de... nadie va ya al origen sino que todo el mundo va a la literatura escrita sí. nos hemos convertido, nos hemos construido una situación en la cual ya es imposible desmontar la leyenda, porque no es otra cosa de que eh, había algo más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 Bueno, pues esta es bueno pero esta teoría n no es necesario que sobreviva Jesús Es decir, hay dos vértices Una es la que tú acabas de decir Y la otra es que Jesús muere en la cruz Pero Ella María, exactamente, María eh, Magdalena queda embarazada Ya mm. estaba embarazada y entonces es cuando se va ¿no? mm. Pero bueno, yo creo que es verdad eh, Toda la polémica, toda la historia fascinante de María Magdalena Surge con su final mm. creo que hasta ese momento, los datos históricos que tenemos Pues bueno, no, no son demasiado esperanzadores en fin, Estamos hablando de una mujer mm. más o menos conocida eh,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 desde antiguo en las regiones de Europa Occidental sí, pero no para la ortodoxia, ¿verdad? claro, Porque pero real, ¿verdad? quizás por ahí viene también luego la existencia de las leyendas estas que se engrandecieron y se asentaron no. de una manera tan firme de que de verdad existía una, una sangre divina dentro de algunos grupos de familias del suroeste francés mm. es decir, en el siglo XIV que eso finalmente derivaría a todas las casas reales europeas claro, ¿verdad? no, más o menos más, o sea, todas las casas reales europeas eso sería para un monográfico mm. todos los orígenes míticos toda clase europea gobernante en la Edad Media pero todas, ¿eh?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 existiera o existiera eh, una rama que les condujera directamente a Jesús. Pues bueno, maravilloso. Hmm. Por muy herético que fuera, sin embargo, eso era muy interesante. y pasa que la, la curia sí, fue muy apoyada, además, por algunos grupos muy conocidos en el principalmente en la que la a partir del siglo XIII sí. porque de ahí nacen luego estas, estas leyendas que ellos reforzaron todo lo que pudieron que, bueno, pues como, uno, como un intento no solo de oponerse al papado sino incluso de oponerse bueno, a las pretensiones de los, de los nobles del norte francés es cierto exactamente porque en la curia católica Jesús no podía permitir no podía consentir bajo ningún concepto que una presunta genética de crística una presunta sí. genética que quedase que en la tierra ¿no? O sea, decir pero bueno esto es como negar la divinidad ¿no? de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 en principio ni les iba ni les venía ni, ni fa, ¿no? ni fonifa, sí, claro. porque ellos tenían un método de vida pues muy estricto, no, se... muy puro pero como se les pone siempre, como también protectores del asunto claro, de... lo que pasa es que los cátaros siempre se les ha hecho como preservadores de un cierto secreto igual que los templarios de y en ese secreto tiene que ver el Grial en el momento que el Grial se identifica con el vientre materno de María Magdalena claro. automáticamente se dice que los cátaros estaban sobre el secreto y por lo tanto conocían toda esta Pero genealogía sin, sí, es, una, es una traslación eh, de la idea Jesús claro. lo ha explicado muy bien porque, sí, por ejemplo entre los Bogomiles sí. que es donde está el origen del catarismo sí, claro. moderno no existe ¿Por qué? bueno primero entre, entre cosas no se sabe bien porque se convirtió demasiado en tal de a partir del siglo XIV, cuando los turcos ocupaban Bosnia. Pero es que Sin es embargo, lo que sí es verdad... Yo no sé qué tiene que ver un mero con un cátaro, la verdad. Nada, nada, <risas> nada. Eso es un invento de las familias poderosas del Languedoc, porque les interesaba. Pero ni siquiera estaba demostrado que lo pudieran probar como tal, que lo crearan o, o lo reconstruyeran en el siglo XIII, sino que parece que es bastante más reciente. En cualquier caso, las construcciones... Eh que se podían hacer de, de genealogía en el siglo XII y XIII y son tan falsas como que los señores de Vizcaya destinan de nada. O sea, es exactamente igual. Es que lo decía <risa> por cierto. Entonces, es, que es, tan, es un disparate como una catedral. Sí. Sin embargo, lo que sí es verdad es que tenía una enorme fuerza abocadora que ya se empieza a recoger, por cierto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 poco a poco y si no se los inventan pues claro uh -huh. si, de alguna forma siempre sobrevivirá siempre María Magdalena una de las biografías más breves de la historia y que sin, <risa> em sin embargo anchas Castilla eh como la, lo que he dado de sí pues muchas gracias eh, Jesús Callejo uh -huh. toma para ti esta impedimenta cántara ¿eh? sí. con la cruz amarilla en el pecho eh. esta sí sí bueno empezaré <risa> haciendo la endura te <risa> queda pocos días te queda ya poco sí. <risa> eh, para ti Carlos te voy a dar pues eh, Bueno, te, te voy a poner de Merovingeo. Fíjate, te, te voy a dar aquí una una estampita de Clodoveo, ¿eh? Oh, qué bonito. <risa>